En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Dos neuronas, una falsa, una real, una artificial y una natural La comunicación sería imposible, pero se ha logrado No es un mito, esa es la realidad, lo falso se comunica con lo real Por primera vez ha sido un experimento en el que han participado varias universidades europeas. Abre nuevas perspectivas, pero no deja de ser una metáfora del mundo en el cual vivimos. Un mundo en el que lo real y lo falso... Se mezclan tanto que ya no sabemos dónde está una cosa y dónde está otra. Pero eso sí va a permitir crear implantes y células según la necesidad de cada momento. Y también permitirá, eso sí, obedecer órdenes de lo inerte. Un avance científico que viene a ser una confirmación de lo que ya existe, no nos equivocamos. Muchas veces obedecemos órdenes que no están escritas ni existen. No se necesita ya ni a existir para que nos arrodillemos Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la coordinación Javier Sevillano en redacción y producción y los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. en la rosa los vientos 6 o 7 millones de noticias y alguna de ellas va a cambiar todo, absolutamente todo lo que creíamos se va a desmontar se abren nuevas esperanzas nuevos sueños todo lo que pensábamos ha cambiado y vamos a comentar esas informaciones esas noticias en la tertulia 0 0 ahora mismo en unos instantes Con Manuel Carvellal, con Juan José Sánchez y con Joseph Guijarro y con nuestra etiqueta, por supuesto, almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos en Twitter. Estamos en Twitter con Almohadilla Rosavientos. Noticias importantísimas, como por ejemplo el hallazgo de restos biológicos, de restos de proteínas en un meteorito. Y también vamos a hablar esta noche de lo que son, porque existen, pero de lo que son las luces de los terremotos. Y vamos a hablar de la ONU. La ONU inicia una lucha contra la brujería. Y vamos a hablar de algo que no ha mencionado absolutamente nadie, nunca, jamás. El coronavirus. Pero vamos a hablar de la relación de este virus con algunas sectas. Hoy vamos a comentar informaciones que son importantes. Hace siete días ya dábamos algunas pistas. Hoy vamos a ver más en la relación del coronavirus con las sectas. Y atención, es muy importante, las ECM, los encuentros cercanos con la muerte, y los animales, y la inteligencia animal. En del pasado con Laura Falcón, vamos a conocer con ella casos espectaculares de muertes que se han anunciado. También vamos a traer el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia y vamos a comentar cómo España, España nuestro país... También se ha metido a la conquista, es terrible la información, en Fronteras del Futuro, nos lo va a contar Javier Sevillano, a la conquista del Colta. Uno de los minerales al que mueven todo, pero que huele, huele fatal. Casi casi la 1 y 40 minutos, hora de comenzar.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 Ya lo estás Vaya, por sí. Dios, ¿así? Sí. Por bocas. Vaya. Pues entonces los dos, ahora bueno, mismo realidad, al trullo, Bruno no, no, y tú. Es, es ilegal, ¿eh? no decir que realidad, sea no, de no era un meteorito, es una pedrada que me tiraron un día y me la conservo ahí con mucho cariño. Bien, bueno, perfecto. pero en este caso lo que han anunciado este equipo de investigadores de Harvard es que han encontrado, eh, eso, por primera vez,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 Más o menos, más o menos, aproximadamente el 99,9% periodo de los oyentes el coronavirus. Man. Sí, sí, sí, es, es eh, inquietante todas las noticias que se están publicando. ¿eh? Y algunas tienen que ver con sectas. Mm, bueno, no, bueno. No, no sé si es correcto porque se cabrean mucho cuando les llamas secta.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 Claro, no. como esto, esto continúe tiene todos los visos de continuar porque no da la impresión de que esto se vaya a cerrar de repente y, y se vaya a la huelga el coronavirus y <risa> está, la está la claro que Trump no fue el pulpo pol porque él dijo que en primavera esto se acababa tú <risa> fíjate va, que tiene todos eh, los visos ahora que no. dices bueno, eh, lleva, vamos a ser optimistas eh, hace falta o no o, o no se puede porque lleva ter chi China que es el mayor foco de coronavirus en el mundo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 Me da igual, pero yo sí. Estoy pues ya no te bien. daré la mano, ¿qué lo vamos pues, a hacer? No, no. <risa> <risa> bueno, pero yo, te va com te y, a comer... Y dos besos, tampoco te daré dos besos, no te preocupes. Eh, eh, a distancia, al codo, al codo. Claro. Pero nos va a comentar algo sobre los agujeros de gusano. Josep, que jalo. Sí, bueno, yo te comento <risa> lo, que, lo que quieras. Ahora pasamos del coronavirus. Mira, lo que podríamos hacer es mandarlos a, a los agujeros negros, a estos. Venga, exacto, estos sí, niños. sí, sí. Bueno, es, es, una, es una noticia muy...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 Sí. Pues es un... ha una... no no quedado un poquito, un poquito forzado, ¿no? Es que Cuando ha quedado en falla, pero pues a de las noticias y no... No he encontrado, ¿no? No. pues bueno, es, una, es un estudio que se publicó ya hace tiempo, pero oh, que me he okay, encontrado ahora eh, eh, Espera, espera, que le voy a dar paso a Youssef que le voy a dar paso a Youssef porque no. tengo una noticia, una información sobre un cúmulo de nubes que puede causar una tormenta magnética. Claro, es que se, se, se ha ido no, no, le, se, le, le, le, se le, ha ya ido. Mira, pero es que ha derrapado ahí ha derrapado. Pero, pero, pero sí se acaba, la, de ha agujero, ahora, no, no. acaba de hablar del agujero Acaba de hablar del agujero el hombre del agujero que gusano. No, pero es que luego hay otra historia que no tiene nada que ver con el agujero, pero sí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 Eh, en el dos mil nueve, pues la gente ya vio una serie de llamas de, de luz de unos diez centímetros que estaban parpadeando sobre una calle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 Tormentas sí, magnéticas... Ay, espera, perdona, espera, Josep. Déjame añadir, sí. porque es que me parece muy, muy interesante el, el apunte de Manuel y, y quisiera...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 Quítate, quítate la mascarilla, hombre, para hablar, quítate ah. la mascarilla No, mira, yo mascarilla no, la tengo más, más baratilla La, pero... tiene, la <risa> tiene de pepino <risa> No, <risa> <risa> <risa> <risa> me eh, me fatal. Voy a hablar del Premeve 2.0 Que es como se llama el uh, nuevo modelo computacional de aprendizaje automático Que lo que hace es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 ¿Ninguna más? No, no, tú. <ríe> año arriba, año abajo. un poco sí, más, sí. Tú un poco más. Ah, ya, ya decía yo. Eh, Pirámide al Graal nos manda un mensaje. Yo creo que es muy importante, ¿no? Estas cosas que, que nos dice Bueno, bueno importante el comentario que podemos hacer. Bueno, si no era poco apocalíptico el programa con el coronavirus, eh, ya porque estáis hablando de asteroides, de terremotos, de tormentas magnéticas, hay que vivir un poquito. Eh, la verdad es que hay que vivir, que bueno, que...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 Non Hombre, claro, se supone que si estás es porque estás a gusto, no porque claro, te están obligando. puedes estar a gusto un día, puedes estar a gusto un año, puedes estar a gusto día Pero sí, nadie pero... te obliga a estar. Claro, claro. O sea, que se supone pero que... Pero el durar es... no es el éxito. El éxito es... Eh, si duras 100 años teniendo una mierda de vida, pues, pues eso no es éxito, creo <risa> yo. Pero eso es que a la gente <risa> le gusta torturarse. ¿Eh? <risa> eso es que la gente <risa> quiere torturarse. <risa> Joder, si tú estás compartiendo con una pareja, será porque la claro, quieres, los amáis. No, nadie te obliga. Nadie, nadie te obliga. Bueno, si la hipoteca, no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 La última hora del programa tenemos eh, muchas cosas, vamos a estar unos eh, minutos más en la tertulia, vamos a tener también hay cosas del pasado con Laura Falcón, mujeres con historia y fronteras en el futuro, pero insistimos ahora unos minutos más, muy poquitos, tertulia.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 gestión sería lo que ocurrido, creo que sería la muerte de estos bebés hasta aquí la tertulia zona cero de esta noche con Yusef Guijarro con Juan José como con Manuel Carvial, gracias, gracias horas a, horas. Horas. a vosotros, hasta la próxima En Onda Cero La Rosa de los Vientos Ecos del Pasado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 Hoy ha sido el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué historia tiene? Nos la cuenta Silvia sola en Mujeres con Historia. Mujeres con historia. I am not a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 Trabajadora. La rosa de los vientos en onda cero. Fronteras del futuro Y atención a la historia que nos va a contar esta noche en Fronteras en el futuro Javier Sevillano, muy buenos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? uy, hoy. Uy, <risa> <¿Vosotros estáis risa> estás ¿Vinano? muy afectado.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 Eh, de aquí se extraía. Los romas sacaban dinero de, todo, de, todo, ¿eh? de todo. Qué barbaridad. No, no solo se extraía Volframio, sino también estaño, que era a lo que se dedicaba últimamente, la última época comercial. o, o, o es, es una mina a cielo abierto.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 y eh, aproximadamente de muere bueno, mucha gente extrayendo el coltán en, en, en el colgo en el congo sí, sí, vamos, las condiciones muchos son terribles niños también porque hay muchos niños trabajando Exacto, en sí, condiciones sí. Eh, míseras uh -huh. ¿no? y explotan lo... además a las, a las vamos a las los familias, propios a, varones eh, sí. metiéndoles eh, miedo porque hacen daño a las mujeres bueno barbaridades el coltán es una mezcla de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 que a día de hoy eh, existen, fundamentadas en el coltán y que tienen al Congo como principal proveedor. A una región en el Congo, porque el coltán es muy importante, muy importante para la vida moderna, eh, para los ordenadores, para los teléfonos, eh, está prácticamente en todos los dispositivos todos tecnológicos, los tecnológicos eh, pero las hay. minas eh, de coltán están en muy pocos sitios. Ah. Tú lo has dicho, Javier, el 80% del coltán está en el Congo, Ay, está ...completamente eh, eh, concentrado eh, eh, ahí lo que pasa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 y una empresa norteamericana, lógicamente, que no pierde una ocasión para estar ahí. Y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por medio del CENIM, que es el instituto que se encarga de, de estas cosas, eh, eh, de estos estudios, es el que ha depurado el sistema de...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 ecológico puesto que ya están allí desde hace bastante años sí, que estaba años. como abandonado y ahora lo que están haciendo es sacarle la productividad por medio de estos procesos de lisiviación y procesos que han depurado en, en el CENIM lo que no sabemos es si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 beneficio sí. para aquella zona es mm, para los eh, posibles empleados bueno, y a lo mejor para la de momento, estructura de claro, la zona oye, general el alcalde con nada. se ha dicho que de momento está proporcionando un pequeño aporte económico y de laboral la, a los 50 que hay y claro por eso te no digo ya está algo más. Javier Pero... no. muchas gracias. A vosotros. La rosa de los vientos se envuelve el próximo sábado, el domingo, sábado, la noche del sábado al domingo, a la una de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Muy buena semana.